contentos los vecinos porque hoy ya llegó la obra... ...esperamos mucho tiempo... ...no se daban las gestiones, no se conseguía el financiamiento... ...hoy ya tenemos todo... ...hasta los permisos de obra que nos costó del municipio... ...y bueno, empezó la obra... ...empezó, estamos todos contentos... ...hay cinco casas que están trabajando... ...una manzana en cada barrio... ...hoy estamos en Sancho... ...y la semana que viene en Irigoy... ...son seis manzanas... ...es la prueba piloto... Arrancamos con seis manzanas y después ya las conexiones con las demás manzanas y, y a full con el barrio. Betty, ¿a cuántos vecinos más o menos beneficia esta esta hora en Cuartel Quinto? Cuatro mil familias se van a beneficiar con esta red de gas. Tener gas natural, el beneficio, porque un tubo de gas hoy lo estoy pagando doscientos cincuenta pesos. Y el gas es barato. Es económico, así que me voy a ahorrar mucha plata. Eh, se paga el consumo, se paga la red interna, que en todas las casas no es igual porque depende los caños. Eh, depende, Hay casas que están bien a la vereda, no usan tanto caño. Entonces la interna le sale un poco menos. Y la externa para todos es igual. ¿Te digo el precio? Sí. De la, externa, la externa hoy está costando 4.800 pesos. De contado tenés un descuento, en la interna y en la externa. Bien, pero hay planes de pago. Sí, hasta seis años tenemos cuotas fijas, accesibles. Le preguntamos al vecino qué cuota puede pagar. Eso es importante porque hay vecinos que tienen bajos recursos y bueno y no no pagan cuotas altas. Por eso es que lo hacemos en seis años y cuotas accesibles al bolsillo del vecino. La cuota es todos los meses, firman el contrato, la cuota que van a pagar, fijas en pesos y el consumo cada dos meses, pero te viene la boleta y en la boleta del consumo te viene la que pagas por mes y la la, de la del consumo que es cada dos meses bimestral, el Buenísimo. consumo es bimestral.